conozco su fundación si yo mismo llevo décadas de décadas de infancia, che. ¿Cómo que Yeka está buscando a su familia? ¿Cómo? Hola. No, no, es un sismo, nada más Sí, le escucho. Hola. Oh, Hola. ¿Otro sismo, señor? Estoy harto de la mansión embrujada del loco Inchausti. ¿Qué es este sismo ahora? Este sismo no sé, pero del que yo le hablo es cuasi terremoto. Qué mala testa estar con cielo. Si usted no lo llamó, yo no lo llamé. ¿Vino? ¿Vino? Ša